hablaremos de un episodio interesante y amoroso y político de épocas en que en que la política se relacionaba con el amor quiero decir el amor era tan poderoso el amor cuando digo el amor digo también el deseo o quizás no digo el amor digo el deseo que por el deseo, algunos políticos se cambiaban de bando. Catalina de Médicis casada con Enrique II de Francia, fue la madre de los tres últimos reyes de la dinastía Valois. Este, Francisco II, Carlos IX, de quien hablamos el otro día, con el asunto de la noche de, Santa, de San Bartolomé, y Enrique III. Cuando murió Enrique II, que era el marido de esta mujer, subió al trono el delfín Francisco, pero murió pronto. Entonces, allá por 1560, eh, a la espera de que el segundo de sus hijos, Carlos, tuviera la edad propicia para gobernar, Catalina fue regente de Francia. Catalina tenía a su disposición, y lo hemos contado muchas veces, el llamado Escuadrón Volante, que era un grupo de muchachas hermosas, coquetas y distinguidas, que se encargaban de enamorar a los enemigos de Catalina para traerlos a su bando político o en todo caso para conocer sus planes, para sacarle secretos, etcétera Extraordinaria era esa idea, la hemos aplaudido muchísimas veces. En vez de intervenir teléfonos, eh, tenía unas minas que se acostaban con los enemigos políticos y allá entre beso y beso les sacaban eh, algún secreto, ir, o, lo, o los traían para su lado, ven, y dicen, ¿qué te cuesta? <risa> Había eh, una familia que odiaba que odiaba especialmente a Catalina. Eran los Borbones de Navarra. Su jefe era Antonio de Borbón, rey de Navarra, que se quejaba airadamente contra la intromisión de Catalina en los asuntos políticos y pretendía él la regencia porque era descendiente en novena generación del rey de Francia, Luis IX, que no era otro que San Luis su esposa, Juana de Albrecht eh, era sobrina del rey Francisco I que era el papá de Enrique II y aunque Antonio de Borbón eh, descendía, nada menos que de San Luis como hemos dicho, era protestante era protestante mientras Catalina era católica ferviente Catalina pensó que era necesario hacer callar a un personaje tan molesto y de ser posible convendría convertirlo en aliado y le encargó ese trabajo a Luis de la Verodier Muy buen que una muchacha este que formaba parte del escuadrón volante eh, también le decían la bella Rued porque venía de una familia también llamada de la rue y eh, eh, Se escribe R-O-U-E-T. Según la crónica, Catalina le eligió por sus ojos ardientes, su busto erguido y sus caderas amplias. Que eran tres cualidades que Antonio de Borbón buscaba con obstinación eh, en, en las muchachas que conocía. Enseguida miraba y preguntaba, ¿tiene usted ojos ardientes, busto erguido y caderas amplias? Sí, Sí, decía la muchacha tratando de entrar por una puerta. Sí, pero todo separado. Sí, sí. Bueno, eh, la mina se preparó y pasó al ataque. Antonio era fácil de vencer, era uno de los hombres más fáciles de la región. A la primera noche ya se amaron, así ah, con es eso bien. le digo todo. Dice la crónica que aquella velada fue... Muy bien empleada. La Bella Rue conocía exquisitas maniobras que entusiasmaron tanto a Antonio de Borbón que ya por la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Entonces, la, la Bella Rue siguió su plan. Eh, a la mañana siguiente eh, pareció volver al pudor en forma repentina y abrazando a Antonio empezó a llorar. Dijo que la regente Catalina era muy severa y que si se enteraba de lo sucedido, sería echada de la corte. Y Antonio, que no quería perder a su nueva compañera, le prometió todo. Dijo, yo voy a hablar con la regente, le voy a decir, qué sé yo. Y fue, y fue. Catalina recibió a Antonio con aire altanero, lo que le dio a entender a este que la mina ya estaba enterada de algo. Él se mostró amable, conciliador, no se refirió a su derecho para la regencia... ...y hasta hubiera ofrecido su reino de Navarra si se lo hubieran pedido. Eh, él quería congraciarse con Catalina para poder quedarse con la bella Rubén. En aquella reunión Catalina le dijo a Antonio, seamos amigos, os concedo el cargo de Teniente General del Reino. Antonio aceptó, pero aceptar ese cargo era renunciar a la regencia y era el reconocimiento de las potestades de Catalina. La regente había ganado la primera partida. Sin embargo, los amores de Antonio fueron conocidos rápidamente en los foros protestantes. Él era protestante. Y ellos amigos protestantes se enteraron. Sí, Mira, anda con esta amiga. Los jefes, al, al comprender el juego de Catalina, temblaron ante la idea de que un aliado tan poderoso como el rey de Navarra, se separara de aquel partido Y el mismísimo Calvino le escribió a un confidente esto que sigue. Tenemos la carta de Calvino. Ah, pues la carta original. La carta original. Este hombre es todo de Venus. Catalina, experimentada en este arte, ha extraído de su harén lo que podía atrapar el alma de nuestro hombre en sus redes. Para escribir eso, que no escriba nada. <risa> Pasó una semana y Catalina le pidió a la bella Rue la realización de la segunda parte del plazo. Le pidió que entretuviese a Antonio a fin de que olvidara todos sus asuntos y no escuchara las quejas de Calvino. Y así lo hizo. Unos días más tarde, Calvino, cada vez más inquieto, volvió a escribirle a Antonio. Se murmura que unas locuras... Volvió a escribirle, no, escribió por primera vez, porque la otra carta que teníamos aquí... Sí. Era a un confidente, claro. se, se me traspapeló. Esta es Antonio, dice, Antonio, se murmura que unas locuras de amor os impiden cumplir con vuestro deber en el partido. El diablo tiene discípulos que no buscan ni vuestro bien ni vuestro honor. Os ruego, Señor, en nombre de Dios que os despertéis de una vez. Pero fue todo inútil porque nada en el mundo iba a lograr que Antonio renunciara a la hermosa rueda. Y entonces vino la estocada final. Una noche, lo que Calvino tanto temía, se produjo. La bella Rue le dijo a Antonio que tenía que amarla mucho para estar con ella, siendo que él era protestante y ella católica. Y agregó que aquel amor no podía durar mucho por esas diferencias de la fe. Al día siguiente, Antonio abjuró del protestantismo y se unió al Partido Católico. porque bien. La regente Catalina se sintió tan complacida eh, que mostró durante varios días un, una alegría reluciente. Ni siquiera se enojó cuando la hermosa Rue empezó a engordar. Parece que en medio de su intriga la muchacha había olvidado protegerse y había quedado embarazada, lo cual estaba rigurosamente prohibido en el escuadrón volante. La chica finalmente dio a luz un niño, Charles de borbón que más tarde fue obispo, mirá vos. Digamos, para terminar, que Antonio, que como hemos dicho, estaba casado con Juanita de Albrecht, ya había tenido anteriormente un hijo. Ese hijo que él tuvo se mantuvo en el bando protestante y luchó durante mucho tiempo junto a los que su padre había abandonado. Era Enrique de Navarra, que luego conseguiría el trono de Francia, pero ¿cómo lo consiguió? Él también cambió de bando. A último momento... Eh, abjuró del protestantismo se hizo bautizar y dijo París bien vale una misa ese era el hijo ah. de Antonio de Borbón Antonio tenía un hermano Luis de condé eh, Luis de Borbón príncipe de condé que que fue murió en las guerras religiosas de Francia que fueron espantosas ¿no? eh, murió del, del modo más doloroso y en medio de todo este lío tuvo lugar la famosa noche de de San Bartolomé del 24 de agosto de la cual hablamos el otro día uh -huh. en Montevideo noche en la que murieron miles de protestantes eh, en una ola de asesinatos inspirados por Catalina de Medici así que esta es la historia que queríamos contar nosotros poniendo el acento sobre Cataluña el poder del amor. Ya no sucede eso. Los poderes que manejan el mundo son tan plurales eh, que es muy difícil que una pasión venga a desviarlos. ¿Por qué? Porque casi nunca es un tipo. Ventajas y desventajas de las conducciones unipersonales. A ver. Más allá de la política. ¿Por el conductor personal de una empresa, digamos, el señor Henry Ford, puede él mismo decidir una política em empresaria sin demasiados ah, eh, sin demasiadas consultas. Dice, bueno, está bien, le voy a aumentar el sueldo a los obreros que hacen huelga. Eh... Lo hace porque a lo mejor comprende que eh, no hacerlo puede ser todavía más perjudicial. O baja el precio de los automóviles porque dice, eh, tengo que desacelerar esto. Es decir, puede de algún modo eh, tener un, un acto, diría yo, de aparente renuncia solamente por estrategia. Si voy a renunciar a unas ganancias perentorias y, y rápidas, Solamente para asegurarme de que siempre ganaré. Eso lo puede hacer él porque es Henry Ford. Pero los accionistas actuales, los... los sí, o un esta, consorcio... Esta cosa colectiva que maneja ahora la corporación... No puede hacerlo. No puede hacerlo. Porque están todos... Ninguno es Henry Ford. Son todos gerentes cuya principal preocupación es que no los rafen. Y entonces no pueden hacer eso. No pueden hacer eso y no ven más allá de su propio despido, no ven que si siguen otorgando créditos a bajo interés, porque eso les proporciona ganancia va a llegar un día, eh, a bajo interés no, a tipos que por ahí no son del todo solventes, va a llegar un momento en que esos tipos no van a poder pagar, y se, y se va a venir abajo, la pero no les importa eso, les importa cumplir con eh, lo que de ellos espera. Y con el cupo que tienen asignado. Y esos tipos, esos tipos, son los que han producido la crisis actual. Quiere decir que a veces no está tan mal que un solo hombre pueda ser enamorado por una mujer y tomar una decisión, a veces espantosa, pero a veces piadosa. No está mal, digo, porque eso no puede ocurrir. Pero no sólo eso, que un hombre sea convencido por una mujer. Tendrían que haber 100.000 mujeres que de, de consumo cambiaran las mentes de esas eh, entidades colectivas. Y no se puede hacer eso. Las empresas, las corporaciones que dominan al mundo funcionan solas. Funcionan a solas. A sabe si tienen un dueño. Exactamente, funcionan solas. No y su crueldad, reclamar. por eso, porque funcionan solas, su crueldad no se detiene nunca. Porque aún, aún, el más terrible de los tiranos puede perdonar. Pero algo que funciona solo, un sistema que se autoabastece, que avanza por encima de las decisiones de sus componentes, ese no te perdona nunca por eso a veces me pongo contento cuando un tirano es disu disuadido por alguna bella enrué bien hemos ido a la discoteca y le hemos explicado todo esto pero ¿cómo? el discotecario? discotecario cuyas entendederas son duras como una piedra mm. de granito y está metido en un crédito también que y entonces hemos traído al disco nosotros y escucharemos una vez más, lo hemos escuchado muchas veces mm. Palmo Adamur en una de las versiones, siempre escuchamos a veces a Gardel, a veces a, a Juanjo Domínguez, es una canción que ha tenido muchas versiones, incluso se toca en la película Casablanca Blanca, el, ah, sí. el pianista sí, sí, sí. Eh, recordando sus andanzas en París, donde había sido amigo de Ingrid Bergman y también de, de Humphrey Bogart, toca Palmo Adamur, y Gardel cantaba Palmo Adamur y Juanjo Domínguez a veces la toca, y en dirían muchísimas películas francesas o que transcurren eh, en París de, de la década del 20 o del 30, eh, se, se oye en, en muchas películas eh, de hace muy poco eh, se escucha esta canción y vamos a escuchar la primera versión que es la versión de su autora eh, uh -huh. Lucien Boyer que era novia de Carlos Gardel en eh, uh -huh en en 27 28 cuando lo estuve extraordinario ¿no? Sí, sí. Adelante, entonces, Lucien Boyle ¿eh? Palmo parle moi d'amour. Je vous aime Vous savez bien Que dans le fond je n'en crois rien Mais cependant je veux encore écouter' ces mots que j'adore Votre oiseau son caressant Il est murmurant fraîissant Me berce de sa belle histoire Et malgré moi je veux y croire of the des droit la vie est parfait parfois trop fameur si l'on ne cro pas au chier le cha et corps on guérit la bai sur qui on red dit comme moi de da tu va fradò di con cor ne palato nodo d're vivico toujours vorrei che siamo sì vorrei La señora Lucien Bouallé, en La Venganza Será Terrible, Parmá d'Amour.